Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy hablamos sobre un tema de actualidad, la adicción a la tecnología. Hemos creado este episodio por un mensaje que envió una seguidora, llamada Ola, a través de nuestra página en Facebook. En su mensaje, Ola nos pedía que habláramos sobre algunos temas de actualidad o que causan debate. Hasta el momento no hemos hecho muchos episodios de este tipo en SpanishPodcast.net, pero creo que es interesante hablar y debatir sobre estos temas. En estos episodios intentaré dar mi punto de vista sobre estos temas, siempre desde el respeto. Es posible que en ocasiones no estés de acuerdo con mi forma de pensar o mis ideas, pero así somos los seres humanos. Si todos pensáramos lo mismo, el mundo sería un lugar muy aburrido. ¿No te parece? El intercambio de ideas es la base del avance de una sociedad. ¿Por qué los seres humanos pensamos de forma diferente? Creo que se debe a un conjunto de cosas. Las experiencias en la vida, la educación, la forma de pensar de tu entorno familiar lo que lees, lo que ves cada día y cientos de cosas más. En algunas ocasiones podemos tener ideas que no son del todo correctas. Esto puede ocurrir porque no tenemos suficiente información o también porque tenemos ideas preconcebidas sobre algo. Una idea preconcebida es un pensamiento que tenemos sobre algo antes de conocerlo. Es decir, no sabes nada o casi nada sobre algo, pero tienes una idea sobre ello. También podemos tener sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una idea que tenemos sobre algo, pero esa idea es errónea. Bien porque no tenemos suficiente información o porque la información que hemos recibido no la hemos interpretado correctamente. Creo que es interesante hablar sobre estos temas de actualidad, además de los diferentes temas que tratamos en el podcast. Al escuchar la opinión de otra persona, los seres humanos tenemos el impulso de querer dar nuestro propio punto de vista. Si haces esto en español, también puede ser una buena forma de practicar. Bien, vayamos al tema principal de este episodio. Hoy voy a hablar de la adicción a la tecnología. No soy un experto en este tema ni me dedico a estudiarlo, pero me considero una persona muy observadora. Hoy os voy a hablar sobre este tema basándome en lo que yo observo en España. En primer lugar, eh, ¿qué es la adicción a la tecnología? Una adicción es una dependencia que sufre una persona por algo Por ejemplo, una persona puede ser adicta a las drogas, al juego, a la comida o a muchas otras cosas. La adicción a la tecnología es la dependencia de la tecnología. No poder vivir sin estar conectado a dispositivos electrónicos o informáticos. Parece que el dispositivo que más adicción crea hoy en día es el teléfono móvil inteligente. Creo que el tema de la adicción a la tecnología es un tema muy complejo. Hay que analizarlo bien. Por un lado, es evidente que la mayor parte de la población de los países desarrollados pasa mucho tiempo utilizando dispositivos electrónicos. Por otro lado, creo que podemos estar cometiendo un error al interpretar el comportamiento de las personas con los dispositivos electrónicos. Después explico el porqué. Pasamos mucho tiempo con los dispositivos electrónicos. Creo que cualquier persona puede ver esto. Solo necesitas dar un paseo por la calle para verlo. Muchas personas caminan por la calle mirando su teléfono móvil inteligente. Lo siguen utilizando cuando llegan a casa y lo utilizan incluso mientras usan el baño. Hace años parecía ser un problema solo de los más jóvenes, pero hoy en día... El problema parece que también afecta a los adultos y, en menor medida, a las personas mayores. Creo que mucha culpa de esto la tienen aplicaciones como WhatsApp o Facebook. Hace unos días acompañé a mi madre al médico para hacerse una prueba rutinaria. Cuando vas a una prueba médica en España te reservan una hora, por ejemplo, las once y cuarto. Cuando vas al médico en España pueden pasar dos cosas, que todo vaya bien y te atiendan a esa hora, o que haya retraso por algún motivo. Ese día había retraso, así que pasamos una buena cantidad de tiempo en la sala de espera. Allí había mucha gente y muchas personas estaban con su teléfono móvil. Me llamó especialmente la atención la persona que estaba a mi lado. Estuve allí una hora y media, esperando. Durante esa hora y media, esta persona estuvo continuamente utilizando Facebook. Por supuesto, respeto la libertad de cada uno, cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras no molesta a los demás. Pero me hago una pregunta, ¿qué hay tan interesante en Facebook? que pueda hacer que una persona esté una hora y media visitando esa web creo que algunas veces las personas tenemos comportamientos adictivos con este tipo de productos creo que facebook puede ser una herramienta excelente y está muy bien para compartir información con tus amigos y familiares pero no creo que sea una web para dedicar una hora y media al día algunos expertos piensan que Todas estas aplicaciones de comunicación como Whatsapp o Facebook son una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una frase o un hecho que está en contra de la lógica. ¿Por qué creen que Whatsapp o Facebook son paradojas? Porque piensan que son herramientas de comunicación que nos ayudan a estar más cerca de las personas que conocemos pero al mismo tiempo también nos alejan de las personas que conocemos. Evitan que tengamos más relaciones directas, reales. Por otro lado, creo que puede que a veces se exagere un poco con la llamada adicción a la tecnología. Hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y hay muchas cosas que antes se hacían de una forma y ahora se hacen de otra lo digo especialmente por el teléfono móvil. Hoy en día estos dispositivos son herramientas que hacen muchas cosas. Hemos sustituido muchas cosas por este aparato. Cámara fotográfica, agenda, calendario, calculadora, ordenador, teléfono, televisión, radio, reproductor de música y muchas otras cosas más. Yo soy de la generación de los años 80. En los años 80 y 90 no teníamos este tipo de teléfonos y a nadie se le ocurría salir con todas esas cosas de casa. Los teléfonos móviles actuales permiten tener todas esas herramientas en un sitio pequeño y fácilmente transportable. Eso hace que hoy en día tengamos un acceso más fácil a todas esas herramientas. Cuando yo era pequeño, lo mejor que podíamos tener era un Walkman. Ya sabes, un dispositivo para escuchar casetes musicales. Quiero decir con esto que hace algunos años era muy difícil llevar todas estas herramientas encima, pero si se hubiera podido, muchas personas lo habrían hecho. También cuando investigas un poco, te das cuenta de que el tema no es nuevo. Cuando yo era algo más joven y estaba terminando mis estudios, el debate de la adicción a la tecnología estaba centrado en la informática y los ordenadores. Un poco antes, cuando tenía 12 o 13 años, en las consolas de videojuegos. Antes de eso en la televisión y también en el teléfono. Parece que, en realidad, no ha cambiado la forma de comportarnos solo han cambiado los dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alcance. Por lo que alguna vez me han contado algunas personas mayores, hace muchos años también se hablaba de la adicción a la radio. En los debates de la época se hablaba de la enorme cantidad de tiempo que pasaban las personas escuchando la radio, siguiendo las novelas, los deportes u otro tipo de cosas. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? En mi opinión, puedes considerar que tienes una adicción cuando el uso que haces de algo te causa problemas en otros aspectos de tu vida cotidiana. Si usar la tecnología hace que veas menos a tus amigos, que tengas menos conversaciones con tu familia o que dejes de realizar actividades que antes te gustaban, puede que tengas un problema. Tú qué piensas? ¿Crees que la adicción a la tecnología es un problema social o que simplemente es que la sociedad está cambiando? Naturalmente puedes darme tu opinión. Si piensas de otra forma, has hecho estudios sobre este asunto o simplemente quieres opinar, recuerda que puedes hacerlo en los comentarios de nuestro blog en la página de Facebook de spanishpodcast.net en nuestra página de Google